...la Zona Cero... ...y efectivamente comenzamos... ...ahora mismo en este punto... ...una tertulia especial... ...en sábado, noche de sábado a domingo... También tenemos mañana Tertulia, por supuesto, con Lorenzo Fernández, que hoy no está con nosotros, pero sí que están todos nuestros con tertulios aquí, junto a nosotros en la mesa, y también un invitado especial. Miguel Pedrero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Miguel Pedrero es autor del libro de muy reciente aparición, Conocimiento Prohibido, y también el redactor de la revista Año Cero, y nos ha acompañado en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos, dispuesto a pasar una horita aquí con nosotros, ¿verdad? Y tanto. Junto a Juan José Sánchez Doro. Muy buenas, Juanjo. Hola, buenas noches. Y Manuel Carroidal. Muy buenas, Manuel. Muy buenas. La primera pregunta que te voy a hacer, y con eso vamos a comenzar la tertulia, va a ser muy sencilla de responder. ¿Qué ¿Sí? se siente cuando se muere? Pues... la nada. La nada en el sentido de Difícil. que siempre, ah, siempre hablamos de los casos de ECM en el que se describen todo tipo de cosas, ¿no?, pero hace un par de días el Confidencial, que es un medio bastante poco sospechoso, se hacía eco del testimonio de un joven que había pasado por la experiencia de muerte clínica dos veces y que, bueno... ...hace una descripción que a mí me parece muy interesante... ...permitiéndole mantener su escepticismo... ...con que exista nada después de la muerte física... ...que es, yo creo que es un caso muy curioso. ¿Y que es eh, lo que se describe? Porque es alguien que ha tenido que morir dos veces... ...o volver de la muerte... de ...una muerte considerada pues, eh, prácticamente total... ...lo que ocurre que volvió... ...que tal vez esa frontera y la convirtió en eh, traspasable... ...y gracias a eso... ...pudo contarlo, ¿no? Sí, Alexander, que es como se llama este joven... ...tuvo un accidente... ...y eh, con un traumatismo importante... ...y a partir de ahí... ...describe una serie de experiencias... ...más o menos... ...que todos recordamos... ...que, vamos, que todos conocemos por la, por la bibliografía... ...pero es un caso que recuerda mucho... ...al de Pepe Rodríguez... ...que también es un caso muy similar... ...Pepe Rodríguez tuvo un... ...accidente de circulación muy aparatoso pasó por la experiencia que describe la mayoría de los testigos de sentir su cuerpo flotar de ver el túnel y él mismo, eh, mientras estaba pasando esa experiencia era consciente de que su cuerpo y su mente estaban a través de la, la, las mismas drogas endógenas que genera su propio cerebro estaba intentando de facilitar el tránsito hacia la nada es decir, hacia la no existencia En el más allá. Este tipo de casos no son tan conocidos como los casos en los que el, el sujeto cree que ha visitado otro lugar, que, que, que ha estado en el cielo. Ahí ya depende de las descripciones similares. En el caso de Alexander dice, ahora estoy seguro de que no hay nada parecido al cielo, de que no existe nada después de la muerte. Eso es lo que aseguraba, que no hay nada. Nada después de la muerte. Pues ¿Qué es lo que cuéntanos lo, cuéntanos lo, que, lo que explicaba y lo que vivía. Bueno, pues en, en, en este caso eh, tuvo primero un accidente de moto que le produce ese, ese traumatismo y él pierde la conciencia y solo retiene en su memoria el momento del impacto y el dolor, la sensación de, de profundo dolor que vive eh, bueno, cuando se produce el, el impacto, imaginaros ¿no? lo que es un accidente de moto. Eh, él inmediatamente llega al servicio de urgencias, eh, ha, enter, ha entrado en parada cardia, cardiorrespiratoria, está clínicamente muerto y lo conducen al hospital, lo reaniman y vuelve del más allá. En teoría, técnicamente, según vamos, lo que describe la mayoría de los autores, especiales en la CCM, eh, habría pasado por esa experiencia de muerte clínica. ¿no? Al igual que en el caso de, de Pepe Rodríguez, hay un túnel de luz, hay una, una serie de... ...flases de memoria de su vida pasada... ...que es algo también muy comprensible... El, el, ...el recordar las personas con las que has tenido una empatía... ...con las que has tenido lazos afectivos o sentimentales... ...probablemente no tiene nada que ver con el más allá... ...sino que tiene que ver más bien con el más acá... ...y vuelve a entrar en parada cardiorrespiratoria... ...vuelve a fallecer oficialmente... ...y nuevamente se vuelve a recuperar... ...en ninguna de las dos experiencias tuvo ningún tipo de trauma emocional ni experiencia mística y esto es lo más interesante de todo se trata de una persona que ha pasado por dos experiencias de muerte clínica y que sigue manteniendo su escepticismo con la existencia del más allá que esto es lo menos habitual la mayoría de las personas que pasan por una ECM yo supongo que ahí hay ahí un mecanismo de compensación emocional Eh, no sé, yo supongo que la, la explicación está ahí, pero la inmensa mayoría, estadísticamente, la inmensa mayoría de las personas que pasan por una ACM vuelven con la convicción de que hay algo después de la muerte, ¿no? En este tipo de casos no se suelen dar a conocer porque, bueno, son un poco la oveja negra de la familia. Pero y, si y hemos tomamos hablado, la, la estadística es... como referencia, es decir, cuando el 99,9% dice algo y dice que sí, la respuesta suele ser sí. La, el 99% de la población cree que. Un, un no, judío no, no, no, nueve no, El 99% de la población no ha tenido una FM y ha contado el 99,99% ,99 de los que han tenido una FM que sí que han sentido algo y que había algo después de la muerte. Claro, no, a lo largo de muchos años de historia, no el 99, el 99,9% de la humanidad creía que la Tierra era plana, que el Sol salía por un lado y se metía por otro y que se movía por el firmamento y era lógico. Porque con el nivel de conocimientos de la época y con un mero proceso deductivo, hombre, sí, yo veo que esto no es redondo, que es plano, que el sol sale por ahí, se mete por ahí, el sol se mueve. Bueno, Miguel no, se está mordiendo la lengua ya. Eh, pues, bueno, vamos a tener una noche movilita. <risa> ya. Vamos a tener una noche movilita, sí, sí. Eh, bueno, no, no me esperaba esta esta noticia. Es, es curiosa, es cierto, como dice, como dice Bruno, que la mayoría de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte creen estar en el más allá. Bueno, rectifico. No la mayoría de las personas que tienen una experiencia de muerte clínica, sino un porcentaje de personas que tienen una experiencia de muerte clínica viven una ECM. Correcto. Que esto es algo muy curioso. De hecho... Y yo añadiría más. Y un alto porcentaje de personas que han vivido una ECM no han tenido una muerte clínica. Que este es el kit de la cuestión. Bueno, eso, eh, Manuel, sería más discutible en, al en algunos... Sí, sí, eso sería bastante más discutible. Lo cierto, yo estoy recordando, por ejemplo, el, el, el trabajo de Pim Van Lommel, que publicó en la revista The Lancet, que es la revista médica más importante del mundo, en el año 2001, y en ese artículo Van Lommel, eh, bueno, desde un punto de vista objetivo, llegaba a la conclusión de que las experiencias cercanas a la muerte demostraban, de algún modo, o apuntaban a esa dirección, que la conciencia era independiente del cuerpo físico. El estudio de Van Lommel tiraba de un plumazo las dos grandes teorías para explicar, digamos, de forma escéptica, la explicación de las ECMs, que es la psicológica y la fisiológica, ¿no? Sería muy largo de, de explicar, pero desde el punto de vista, la, la hipótesis fisiológica dice que es, bueno, un modo de defensa de, del cerebro cuando el cuerpo físico está al borde de la extinción, ¿no? Es como hacer más llevadero, lo que tú decías, ese trance hacia la nada, hacia la no existencia, ¿no? Sin embargo, él tomó un grupo de personas con una serie de características comunes, tanto de creencias, de estudios, incluso de dolencias, incluso de, de, de, de eh, proceso de recuperación después de un paro cardíaco. ¿no? Y lo cierto es que simplemente, creo recordar que era un 18% de esos pacientes habían vivido una experiencia cercana a la muerte en diferente grado. Si la explicación psicológica fuera cierta, se hubiese dado en todos los casos. ¿Por qué? No, no, en absoluto. Porque es solo un 18%? En cuanto a la explicación psicológica, que viene a estar muy cerca de la fisiológica, eh, en, la, en todos los casos el paro cardíaco fue tan instantáneo que es que no hubo tiempo de reacción psicológica ante el miedo a lo desconocido. Y por otro lado hay una serie de casos más que fascinantes y que son bastante habituales en los casos de experiencias cercanas a la muerte, en los que la persona no solamente ve lo que está pasando ...en la sala de operaciones... ...no solamente ve lo que está pasando... ...en la sala de operaciones... ...sino que escucha los diálogos... ...los ve desde cierta altura... ...y cuando existe un proceso de muerte clínica... ...se supone... ...que no hay actividad eléctrica al cerebro... ...entonces eso es difícilmente explicable... M ...menos explicables aquellos casos... ...en los que esa persona no solamente describe... ...lo que está pasando en la sala de operaciones... ...sino lo que está ocurriendo en otras salas... ...con conversaciones eh, concretas... ...hace poco... Eh, tenía la oportunidad de entrevistar a una de estas personas que vivió una ACM como dos años que estoy recopilando casos de este tipo, recopilado como una treintena, cuarentena de casos. ¿no? Y, y en este caso, es, es muy curioso, fue un accidente de circulación tremendamente grave. El hombre estuvo en muerte clínica bastante tiempo, de hecho es una persona que vive con, su, con la mitad de su cerebro, ¿no? que es un, además es, es elemento de estudio ¿no? dentro de, de, de, de cierto campo de, de la medicina, porque vive perfectamente con medio cerebro, conduce, etcétera, etcétera, ¿no? a causa de ese accidente. Y este hombre no solamente descri, describió todo lo que pasaba en la sala de operaciones, los utensilios que utilizaban, Que esto es algo que también eh, dice en su libro el doctor Miguel Ángel Pertierra... ...sobre muchos casos, ¿no? O sea, utensilios que no podían conocer, que era absolutamente imposible. No solo eso, sino que recordaba perfectamente a una enfermera con tacones... Eh, cómo, ...cómo era esa enfermera y el color de los tacones, ¿no? Cuando se recuperó, preguntó y dijo... ...había una enfermera, había una enfermera en la sala de operaciones con unos tacones rojos. ¿Mm? No, no tiene sentido una sala de operaciones, era verdad. Una enfermera había llegado tarde, venía de una boda no se pudo poner los zuecos y entró con bueno con, con esos zapatos con esos zapatos rojos. Pero más curiosos son otros casos, como los que recoge Pim van Lommel, en los que la persona describe aspectos muy concretos, como por ejemplo una zapatilla del pie izquierdo de un modo concreto anudado en el alféizar de una ventana en el tercer piso de un hospital. ¿no? Y como esos, hay muchas descripciones, que no sé cuál es la explicación, pero desde luego es para tener en cuenta, y tú has dicho una cosa, y es yo creo, yo creo que no hay nada, claro. ¿no? tú crees que no hay nada. ¿no? Yo no tengo ninguna, eh, ningún, no he encontrado ningún elemento en todos estos años que me haga pensar que existe nada después de la vida, porque, porque tú me puedes poner un informe sobre la mesa y yo te puedo poner cinco estudios sobre ECM que dicen otras cosas diferentes, sin embargo, y testimonios, el problema de los testimonios, Miguel es, es el, el mismo testimonio que tenemos siempre no tenemos una persona que ha pasado por una ACM ha salido del cuerpo y ha descrito lo que hay alrededor no lo que tenemos son personas que nos cuentan años después que cuando ellos tuvieron esa experiencia pudieron ver ese tipo de cosas años a veces bueno, minutos a veces eh. minutos cuando has entrevistado a un testigo minutos no, no. después de pasar no, no, el... te, te pongo un pero, pero, si te pero no, lo he una... dicho pero si lo, lo, la clave de la historia <ríe> Deja, el el estudio, la dejó, un poquito, un poquito Esas Entonces, mismas descripciones de esos mismos episodios las hacen personas que creían haber pasado por la FM y que... Este fue un estudio que se hizo en la... Y en, este en, creía no haber pasado Londres, por la FM, pero creía que... Hace unos años. Cuentas. Pero a ver, explícame esto. Joder, uh -huh. si, si personas que querían haber pasado por una CM, se describen el túnel de luz, describen la experiencia mística, describen todo igual, y cuando se hizo ese estudio, se revisó su informe médico, y resulta que no habían estado muertos, habían estado a punto de morir. Y igual la que es el la caso misma. que nos has contado. Bien, entonces, ¿qué, a, ¿a qué conclusión llegas si personas que no han pasado por una experiencia de muerte clínica cuentan lo mismo que personas que se sí han pasado si por un Si hubiéramos llegado a una, a una conclusión, no tendríamos una discusión sobre ese tema. A ver, a, ver, a ver, Juanjo, si la absoluta, no, yo lo, lo, que, lo que veo es, por ejemplo, que estamos dando por hecho que la experiencia del la ECM se produce después, justo cuando se ha producido, es decir, sobre la muerte clínica, lo que no está claro es si puede instantes antes de que se produzca la muerte clínica, es decir, la persona vive una experiencia y le dicen que ha tenido la muerte clínica, pero ¿cómo sabemos que realmente se ha producido ahí? De hecho, si tú tienes esa muerte clínica, tendrías algún tipo de deterioro neuronal posiblemente, te puede quedar, depende, ¿eh? depende de cómo sea. Pero en este caso yo no tengo tan claro si es justo en ese momento o ha sido instantes antes cuando estás todavía lúcido. Eso, eso es muy interesante, pero mira, por ejemplo, hace poco, el, el fin de semana pasado, estaba en vivo, siguiendo varios casos de los míos, extraños de todo tipo, ¿no? Y una de las personas que entrevisté es una mujer que a la que le habían operado de un tumor de mama. Aparentemente era una operación, tampoco con grandes complicaciones, ¿no?, Eh, pero bueno, ella en, el, en la operación pues vivió una experiencia de, de ECM, ¿no? con todos los detalles, ¿no? además una experiencia preciosa, ¿no? una experiencia muy bonita y esperanzadora, ¿no? también por la situación que estaba viviendo esa mujer. ¿no? Y, ella se encuentra en lo típico, el túnel de luz, traspasa el túnel de luz y ve a una serie de familiares, familiares que habían fallecido todos. ¿no? Incluso observa a una mujer eh, que no bueno que, que, que no logra identificar ¿no? y que luego averiguó que era su abuela ¿sí? que era su abuela una, la abuela materna pero más joven ¿no? con una edad de 30 años eso es algo que describen muchos de los que viven en esa icm no que, que, que esos familiares eh, tienen un aspecto pues de unos 40 40 y tantos años y bueno y, y, y, con, y con una y con una cara eh, de salud no Que curiosamente esto es algo que también se repite en los casos de apariciones fantasmales, ¿no? Cuando, cuando aparece... Y en los de transcomunicación. Y los de... También, ¿no? Bueno, y en un momento determinado es, esos eh, familiares dicen ¡Ah, está aquí Gloria! ¡Está aquí Gloria! ¡Que se quede! ¡Que se quede! Todos describen esa sensación de paz, eh, de, de absoluta dicha, ¿no? Si eso es la muerte, yo quiero volver allí. No le tengo miedo a la muerte, ¿no? Y, y en un momento determinado eh, avanza... A... Pues entre esos familiares a los que iba reconociendo y se encuentra con un ser pues lo escribe con una túnica blanca ¿no? el, el típico ser sobrenatural que aparece en muchas de las experiencias y le dice no, todavía no todavía no es su momento, debe volver la empuja, ¿no? bueno ya se recupera días después le dicen que efectivamente tuvo un proceso de muerte clínica sufrió un paro cardíaco y que estuvo al borde eh, de la muerte ¿no? bueno, ella relacionó esas dos experiencias, ¿no? Pero bueno, te podría contar muchas cosas. Sí, mira, por ejemplo, ¿no? una cosita con lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que se le aparece una persona que está difunta. Sí. Vale, entonces parece como que estamos en un contexto en el que efectivamente se está poniendo en contacto con sus antepasados o algo por el estilo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay esas FMs, que también las hemos comentado aquí, en las que la persona que se te aparece está viva? Es decir, es un familiar vivo con el cual tú de alguna manera ajustas también cuentas. Es decir, tienes alguna, algún conflicto pendiente, pero está vivo. ¿Cómo distingues la aparición del supuesto difunto? Y eso indicaría que estás en una puerta más allá, o en este caso, que es un pariente pero, que está vivo. Pero es que... Y, y ese fenómeno es exactamente el mismo, el mismo contexto, el mismo viaje, pero se te aparece un vivo. Y claro, ahí parece como que se desmonta, y estamos ya hablando de alucinación. Pero formalmente es, es idéntica a la per, experiencia. Per, pero mira, no, no, no tiene tanto que ver con eso. Es decir, obviamente una, una experiencia DCM es un relato. De algo ¿no? en los que, los que los que lo viven tienen claro que, hasta, que han estado en el más allá ¿no? pero claro hay que analizar todos los casos, el contexto y lo que cuenta ¿no? lo interesante de los casos de ECM es que se dan una serie de recuerdos extraordinarios y muy vividos cuando aparentemente eh, no hay actividad cerebral, pero puede ser un ajuste pero puede ser un ajuste precisamente a un, un trauma inminente. Lo que te comento, por ejemplo, en el caso este de que se te aparecen vivos, es una especie como que tú estás ajustando cuentas, ¿no? Es decir, como que tranquilizas la conciencia ante lo que es el final de tus días. Claro, pero... pero eso, mismo, eso mismo podría ser de cara a determinados antepasados. ¿no? Es decir, un mecanismo psicológico para para claro, desahogo. Bueno, digo, chicos, ¿eh? es ¿qué os parece si si, les... simple, Simplemente, simplemente. Eso, obviamente, puede tener una explicación. Lo que no tiene explicación son aquellos casos, y son muchos, porque hay muchos médicos que han investigado las ECMs, incluso españoles, muchos, en los que la persona ya no cuenta una experiencia de ECM sino que describe lo que está pasando en la sala de operaciones no, también hay el experimento que lo hemos hablado aquí de la conciencia accidental pues, durante la anestesia que de pronto despiertas eres capaz de percibir todo lo que ocurre en el entorno, cierra los ojos y no se dan cuenta prácticamente ni los que están operando o están en otras cosas. Hombre, eh, y, eh, y, y eso y eso recuerda, eh, eh, es decir, lo hemos comentado alguna es, vez para casos ¿eh? Es extraño, y más cuando hay casos en los que ya no solamente es lo que pasa en la sala de operaciones, sino lo que está pasando en otros lugares sí, sí. y otras conversaciones. Eso ya es más difícil de explicar, pero si hay casos, casos, tendría que ver con, con la telepatía, con la claridad de la viajera, con las capacidades extrasensoriales y no con el más allá. Seguiría siendo interesante, pero ¿Eh? no sería... ¿Te, con te, parece que co la conciencia sido... pueda ser independiente del cuerpo claro. físico esa es Exacto. La, Exacto. la clave para, para plantearse si existe o no supervivencia a la muerte, pero una cosa no tiene que ver con la otra Bueno, esto es que... dejemos a Silvia que quería decir algo y, y pasamos a que ver, te yo te lo, lo que quiero es que los oyentes se manifiesten y viendo un poco las posturas de cada uno pues que nos den su opinión, si ellos ven que si sí hay algo después de la muerte, si no que, que se manifieste con Almohadilla Rosavientos en Twitter seguro que ahí vas a perder Manuel No, lo tengo asumido, evidentemente. <risa> Por cierto, yo sé que eres estás siempre muy en contra de los testimonios y de lo que dice la gente. ¿Pero cómo pues fíjate, voy a hacer, no, vamos, escúchame, ¿cómo escúchame. Voy a en contra de los escúchame si estoy haciendo solamente un enlace para la siguiente noticia. Ah, Hubo una persona que con sus testimonios, con su forma de expresarse y con su forma de convencer ganó no una elección, sino dos en los Estados Unidos. y Se llamaba Barack Obama y cogió de asesor a un señor llamado John Podesta que ahora ha hablado de ovnis. Pues además se ha despedido justo del gabinete, él estaba como asesor en el gabinete de Barack Obama, se ha despedido porque según cuentan parece que va a ponerse a incorporarse al equipo que lleva la campaña presidencial de Hillary Clinton y el último tuit que ha hecho, que ha lanzado en, en Twitter, pues realmente ha generado cierto revuelo porque ese tuit dice literalmente así: "Finalmente, mi mayor fracaso en 2014 otra vez ha sido no haber consolidado la revelación de los archivos ovni". Esto lo ha publicado el 13 de febrero y él, sabemos que bueno John Podesta es una, una, un activista que cree profundamente en lo que él eh, describe como el gobierno abierto y él pretende que se desclasifique todo este tipo de información ovni eh, ya estuvo trabajando en ello en tiempos de, también de la administración de Bill Clinton, con el que estuvo también de asesor, y resulta que bueno, él en principio es una persona que él eh, publicó hace no demasiado tiempo un libro en el que se declaraba que él es un escéptico acerca de muchas cosas, incluyendo la idea de que el gobierno siempre sabe más y que el pueblo no se le puede confiar la verdad. La hora de quitar el velo sobre este tema viene desde hace tiempo, es decir, como decimos, bueno, es un, un gran aperturista en este sentido, piensa que realmente la población es lo suficientemente madura como para asumir este tipo de, de información que no debe estar en manos de, de, en principio además quienes nos representan, ¿no? Porque al fin y al cabo no son nada más que personas que están en nuestro servicio. Eh, lo que ocurre es que, como digo, bueno, ha generado un gran revuelo, él se siente muy frustrado porque ha habido cuatro aspectos dentro de ese proceso de desclasificación que no ha podido sacar adelante, en concreto en sus negociaciones, ¿no? Y en las presiones que desde, eh, bueno, su puesto ha intentado hacer en, con el gobierno de Barack Obama ha sido, lo que no ha conseguido sacar adelante, como decíamos era el secreto de los drones, el ...de la NSA, información sobre Afganistán, el sistema político eh, estadounidense y el fenómeno OVNI. Todo eso de momento, toda esa información sigue clasificada, al menos él pretendía que fuera la información que se mantiene durante los últimos 25 años... ...porque también sabemos que información anterior del fenómeno OVNI sí que ha sido poco a poco desclasificada. ¿no? Y es una, un personaje además muy interesante porque es un activista que consiguió en el 2002 algo que fue absolutamente inédito... ...y es que a raíz de un avistamiento OVNI en el año 1965 en Keshburg, este avistamiento OVNI tenía la documentación... La NASA la tenía clasificada y él eh, se unió a un, a un periodista que, bueno, eh, apostó porque realmente eso se desclasificara y fueron a los tribunales. Bueno, ganaron la causa a través de un tribunal civil, sin tener eh, por medio, sin que mediera por medio el Congreso de los Estados Unidos, que es un poco el que en principio debería estar obligado a desclasificar ese tipo de información. Bueno, pues gracias al a juez, ¿no?, a la Corte Judicial que, que llevó este caso en Colombia, en el 2007 forzaron a que la NASA empezar a, a, bueno, a eh, revisar todo ese tipo de documentación eso sí tutelado con el juez pero también eh, por medio de este periodista que, que abrió el expediente y a partir de ese momento bueno pues salió esa información adelante ¿por qué piensan que es también muy importante o bueno, también en cierta medida es muy frustrante que esto ocurra porque evidentemente Estados Unidos puede marcar la pauta en lo que sería la desclasificación de este tipo de documentación en otros entornos el, el año pasado, el 30 de octubre eh, bueno hubo una reunión de lo que serían las dos principales agencias de investigación OVNI, agencias que podemos decir que son oficiales tanto la que hay en, en Chile, que es de la CEFA, como la que hay en, en Francia, que es la YP, ¿no? que está vinculada al, al Centro Nacional de Investigaciones eh, Científicas y esas dos comisiones están colaborando eh, con todo lo que son sus gran cúmulo de trabajo, ¿no? de, de documentación y una de las conclusiones a las que llegaron es que era fundamental que también se sumara ese esfuerzo Estados Unidos, ¿no? con ese proceso también desclasificador. Parece ser que de momento bueno pues no lo han conseguido y bueno, eh, ya digo que se ha generado mucho revuelo porque Unos lo interpretan como que realmente el gobierno tiene algo realmente importante que ocultar, otros no lo ven tanto, que John Podés incluso podría haber sabido algo, pero que bueno, está obligado a callar porque forma parte de esa administración, y sin embargo, bueno, pues tiene por lo menos esta palataleta pública ¿no? para advertir a la gente que, que hay, hay algo que debe ser conocido. Y además es eh, que es un personaje verdaderamente <risa> amplio, interesante, John Podesta, y estamos hablando de una de las personas de confianza de varios presidentes de los Estados Unidos, en concreto también de la actual De Barack Obama. Además es muy amigo de Manuel, que por eso se levanta y se va. Pues dice que no, no quiere saber nada de John Podesta. Pero quien sí quería saber algo de John Podesta es Miguel Pedrero, que ha repasado un poquito su vida, y su obra, y su posición sobre estos temas. Y bueno, pues con muchas sorpresas. Porque él fue además el que puso en manos de Bill Clinton aquel informe del panel Esturro, que donde varios científicos sí. hacían una serie de informes muy Trabajados muy científicos, muy analíticos sobre un pequeño grupo de casos OVNI que eran indestructibles y ese informe venía a demostrar los eh, miembros de este panel que eran muy difíciles de, de explicar y que venían a ser una demostración de algo. Sí, eh, este hombre John Podesta es un, bueno, es, un, es un hombre interesado, aficionado por el fenómeno OVNI desde siempre, con la única diferencia con cualquiera de nosotros que ha ocupado y seguramente ocupará puestos relevantes dentro de la administración norteamericana. Este hombre fue jefe de personal de, del presidente Bill Clinton entre 1998 y 2001, que es un puesto importantísimo. ¿no? En el 2013 eh, fue fichado por Barack Obama como, como asesor, como muy bien explicó eh, Juanjo, Pues bueno, hubo una serie, él llegó con, con una serie de, de objetivos que finalmente pues, pues no pudo conseguir. ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en el, en el año 2010, John Podesta eh, escribió el prólogo de un libro que tuvo un enorme éxito en los Estados Unidos, que escribió una, una periodista, eh, Leslie King. ¿no? Eh, en este Era un libro de declaraciones de políticos, militares, pilotos y altos cargos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en relación al fenómeno OVNI, ¿no? Y él decía en ese prólogo, hay que reconocer que John Podesta es el ala izquierdista, o la, forma parte del ala izquierdista dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y él decía que él se mostraba escéptico en que el gobierno... Es el único que puede manejar la verdad y que la opinión pública no está preparada para conocer esa verdad, ¿no? Él decía en ese prólogo que el fenómeno ovni es un fenómeno absolutamente fascinante, cuya naturaleza aún no se ha determinado, pero decía en este prólogo que es el momento de la verdad. El pueblo estadounidense y la gente de todo el mundo decía, quiere saber y puede manejar la verdad no solamente el gobierno ¿no? y, y durante toda su etapa como jefe de personal de Bill Clinton y también ahora como asesor de Obama, de Obama intentó pues la desclasificación de toda una serie de documentos que al final no han conseguido. ¿Y tú, Manuel, por qué te levantabas? Los oyentes no lo han visto, pero yo lo he contado. ¿Te levantabas en cuanto escuché el nombre de Podesta? No, me levantaba en cuanto escuché el móvil. Ajá, ah, no, sí. no, nada que ver con Podesta. Se apaga de entrar. No, no, era, se, se, se apaga de entrar. Era daban instrucciones desde la CIA. Era Obama, que me decía, cuidado con este chico. Oye, sí, sí, <risa> y yo mi mano derecha, pero mi bueno, cosas raras. hablabas de casos indestructibles y ha nombrado eh, Sánchez al CEFA de Chile ¿no? No, hace, no hace tampoco tanto tuve la oportunidad de entrevistar Manuel también sí. también lo entrevistó a, a, Rodrigo, a Rodrigo Bravo que es uno de los principales investigadores del CEFA Y Rodrigo Bravo, que además de militar y uno de los mejores pilotos militares de Chile, es alguien que conoce mucho sobre el fenómeno OVNI, mucho, en realidad es un fólogo, un investigador, pero lo hace dentro de una institución oficial dependiente de la, creo que es la Secretaría General de Aviación Civil de Chile. ¿no? Bueno, del CEFA, en el CEFA forman parte físicos, químicos, meteorólogos, psicólogos, miembros del ejército, de los servicios de inteligencia, y la mayoría de esos casos que han investigado, o todos, Han sido desclasificados dados a la opinión pública. Y hay casos absolutamente fascinantes, increíbles que me contaba el propio Rodrigo Bravo, aviones en vuelo que casi se estrellan con objetos voladores no identificados, que mostraban tener una tecnología absolutamente increíble de ciencia ficción. Él mismo fue testigo de, de una experiencia de un vuelo. Hablando de investigaciones oficiales, hace muy pocas semanas contamos aquí en la tertulia con Manuel, con Lorenzo, con José Sánchez la desclasificación así se comentó un poco en los medios de comunicación, pero no era así, la desclasificación de los documentos de los más de 12.000 informes del famoso libro azul, que durante muchos años fue el nombre del proyecto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para investigar este tipo de fenómenos. La desclasificación se había producido hace mucho tiempo, pero lo que había ocurrido ahora era la puesta a disposición público por parte de una iniciativa privada en digital, en una página web, de absolutamente todos los documentos. Hace falta media vida sí. para revisarlos todos. Pero uno de los que tiene media vida y que la dedica a investigar este caso, estos casos eres eh, tú, Miguel, y muy brevemente, entre esos casos no son todos norteamericanos, no son todos estadounidenses, sino que también hay alguno español. Sí, no, no hay alguno. Hay varios casos eh, españoles. Es bien cierto que en la mayoría de ellos no, no, no hay demasiada información sino simplemente una descripción, a veces por encima, de toda una serie de casos que, que tuvieron lugar en nuestro país entre el año 1952 y 1969, que es cuando el periodo de tiempo en el que estuvo en marcha el proyecto Libro Azul. ¿no? Por ejemplo, hay un caso que sucede... El eh, 16 de julio del 14 de julio del año 1955, a las 8 y de la tarde, eh, dos personas, dos norteamericanos, de los que solo sabemos sus apellidos, Wes y Ellis, eh, dos doctores estadounidenses, además uno de ellos era un experimentado piloto, observan desde la terraza del Hotel Castellana Hilton eh, una esfera negra, ...que avanzaba hacia, hacia su posición, ¿no? Lo estuvieron observando durante minuto y medio, el, el OVNI no presentaba en su fuselaje ni luces ni distintivos, avanzaba hacia el este a medida que iba tomando una, una mayor velocidad y, como digo, según los informes de inteligencia, eh, estos dos testigos eh, fueron catalogados... ...como absolutamente fiables... ...no este es uno de los casos... ...pero hay muchos más... ¿no? ...por ejemplo el eh, 16 de julio de 1952... ...a las 8.45... ...uno de los informes del proyecto Libro Azul... ...alude a varios testigos... Eh, ...que desde un pueblo de Cádiz... Eh, ...desde Puerto Real... ...observan dos objetos... ...en forma de puro... ...de gran tamaño... ...que avanzan... ...uno hacia otro... ...en sentido contrario a gran velocidad, eh, esos testigos tienen la impresión de que van a impactar, que van a chocar uno contra otro, y en un instante, antes de producirse ese choque, cambian abruptamente o violentamente de, de, de dirección y consiguen bueno y se aleja cada uno por, por su lado. J.J., sí, una, una cuestión para aclarar por qué el proyecto Libro Azul tiene casos de, de fuera de Estados Unidos. ...porque no es que vinieran aquí a investigar... ...sino que normalmente suelen ser testigos norteamericanos... ...y muchas veces suelen ser militares... ...que están en bases extranjeras... ...y en este caso, claro, en esa época teníamos más bases que ahora... ...americanas... ...y es, normalmente suelen ser ese tipo de testigos... ...o personal que está trabajando, ingenieros y cosas así... ¿no? Sí. ...en empresas norteamericanas... ...y un aspecto también que a, que a mí me resulta sospechoso... ...también hablando del tema este de, de la reticencia que tiene Obama... ...sacar ese tipo de información... ...porque sí que eh, precisamente a, ra a raíz de la falsa información... ...de que habían desclasificado un montón de documentos... Cuando Realmente simplemente los habían depositado en una web. La CIA mandó un tuit diciendo, fuimos nosotros. Es decir, todos lo los fenómenos OVNI en los años 50 fuimos nosotros. Es decir, por un lado notábamos como una especie de relajamiento de las administraciones americanas a la hora de hablar del fenómeno OVNI, incluso con cierto cachondeo ¿no? sobre el tema, ¿no? pero por otro lado vemos que se cierran en banda hacia la información más reciente, ¿no? Es un poco extraño. Pero es, es un lógico, poco extraño es puro sentido común. A ver, los casos españoles, como los franceses, británicos, etcétera, están recogidos porque se producen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría, y, y hay, hay un trabajo, una investigación fantástica que hizo en su día Pedro Canto que localizó documentos inéditos de casos recogidos en España por agentes de la inteligencia norteamericana en los años 60 y 70, y enviados allá nosotros hemos desclasificado porque no están desclasificados informes oficiales del ejército del aire con un listado una especie de huishu con toda la gente que se dirigió, a está Bruno, está muchos de nosotros, que se dirigió a pedir información al Ejército del Aire sobre, la, sobre los temas OVNI. Cualquiera que pedía información al Ejército del Español absolutamente quedaba fichado. Pues ya desde el año 68, cuando se clasifica el tema, aparecen referencias a personajes norteamericanos que se interesaron por esos casos OVNI. Pero, repito, es lógico, porque en la Guerra Fría, en, el gran, en la gran psicosis del espionaje, eh, tanto los, los norteamericanos como los soviéticos estaban... ...obsesionados por saber qué pasaba con el otro. Y luego otro tema que me parece fundamental. El, los aviones Northrop, los aviones invisibles al radar, se dieron a conocer en 1988 con el bombardero E-2, pero ya existían desde el año ocho es decir, 40 no, años no, 40 aviones, la invisibilidad sí, sí. al radar, el efecto de la invisibilidad al radar se descubrió en el año 47 sí. y las alas volantes son incluso pero anteriores el, el B-2 y el B-52 que son los que se presentaron en el 88 no, en el 89 no existían Evidentemente, eh, pero sí existía 40. la tecnología. Sí, pero... pero... déjame terminar el argumento. 40 años se tardó en, en reconocer públicamente que existían esos aviones o esa tecnología. La CIA acaba de reconocer, lo hizo ya hace unos años en realidad, que los aviones espía, que, que, que el fenómeno OVNIO, una parte del fenómeno ovni de los años 50 y 60, estaba originado por los Beer, por los aviones espía, tardan 40 años en reconocerlo. Dentro de 40 es años... Es un poco coña eso, ¿eh? eh sí. Dentro de 40... Cuaren... Es un poco coña, seamos sinceros. Vamos, ese, ese ese informe lo, lo contamos aquí, ese informe tiene casi 15 años. No, no y, tanto, pero bueno, sí, pero es igual, 10, siguen 15 siendo un margen de 30-40 años. Y hubo el webmaster de la CIA, pues que era alguien que puede ser tan tonto como yo, pues dijo, ah, pues ya que ha salido esto como noticia, pues voy, voy a enlazar con una cosa que tenemos en la UEFA y perdida. Básicamente, no es que la CIA dijera, sino que este señor, este webmaster, pues dijo, ah, vamos a contar eso. Cuando se lee ese informe, hombre... Pero no te quedes en el ruido, vale, o sea, vale. vamos a la esencia de la cosa. Hay una serie de informaciones de desarrollos tecnológicos, de, de nuevas tecnologías, que joder, lógicamente, si tienen una aplicación militar no se dan a conocer. Sí, claro, pero en millones de sal no se prueban. ¿Perdón? En Villares de Saz no se prueban. ¿No se prueban qué? Eh, esos aviones militares. En el Burgo de Ebro, en Zaragoza, tampoco. Pero Bruno, ¿qué En, no Trimo, en, Coruña, en no, Orense tampoco. No, los ovnis no son aviones, son no. muchas más cosas. Claro. Por ejemplo, globos estratosféricos, y eso sí, sí se prueban claro. los militares españoles en la Virgen claro. del Camino. León. Sí, sí, sí, vamos, y, y, y, son, y, capaces, y, y son capaces de, de volar a 3.000 kilómetros por hora y ser detectados en radar. Hombre, además, yo te ¿eh? puedo contar un caso. Sí, claro. Claro, claro. Claro, es que te claro. puedo contar un caso. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, claro. Pero, pero, pero, pero es que hay un caso claro. de un globo que se claro. pinchó y va toda leche. Sí, sí, sí, claro. sí, sí. Tú sabes claro, perfectamente ¿podemos hablar de globos <risa> estratosféricos? Espero, pero espera. Espera. estamos hablando de secretos de la Administración <risa> norteamericana. Pero si a mí me parece... La pero, Administración norteamericana está llena de secretos, como cualquier Administración. Y algunos de esos secretos podrían... Tocar ¿Sabes cuáles son algunos es de esos pleno. secretos? ¿Sabes cuáles son algunos de esos secretos? Si se supiera, no Casos secretos. sobre los que no tienen absolutamente ninguna explicación. Y no solamente la administración norteamericana, sino todas las administraciones del mundo, todos los ejércitos del mundo. La única razón por la que no dan una rueda de prensa diciendo algo en ese sentido es que no tienen nada que decir y sobre sí, todo cualquier menos, cosa menos mal luego no cual, cualquier, extraterrestre cualquier cosa que no puede... tienen ninguna explicación ante hechos que no pueden explicar venga vamos a seguir avanzando digo que cualquier cosa que diga los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no tiene la más mínima credibilidad los servicios la, de inteligencia y la de otros países sí no, no, no. Ah. los servicios de inteligencia de los Estados Unidos los de otros países no se dedican a ir torturando a la gente por ahí los Estados ¿Qué, Unidos ¿qué sí? no no no tanto no tú? tanto Bueno, bueno hombre, ¿los de España sí? Hombre, no, no, no, lo sé. No. No, no, no, no, los de no, España no. Si hay los de España de no tenemos cárceles secretas. En España no hay cárceles secretas. En Estados Unidos sí, y la CIA las ha apoyado y las ha ocultado. O sea, es decir, que la CIA... Digo, no que no somos un la uniforme. primera potencia del mundo, tampoco tenemos esa necesidad. Si lo fuéramos, vale. veríamos sí, que cuando sí. fuimos imperio... También hacíamos las nuestras, Sí, ¿eh? sí, sí, pero... Y, hay, y, y hay, gordas, y gordas. Y hay cierta complicidad también. Como los franceses, también. o los británicos, o los gérigas, Mira, los belgas no también Ahora, nada. Hablando convicción. de británicos, un presidente británico que también está muy ensalzado por la historia, poco ensalzado por sus hechos, es Winston Churchill, que es protagonista de otra noticia. Pues sí, fíjate, cuando él dijo, no tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. lo que no, no se imaginaba el hombre es que oh, iba a bestia, ser es algo Churchill. de ello. Iba a ser literal, porque se ha puesto a subasta... Un vial con la sangre de Winston Churchill. En concreto es en la casa Dukes, en el condado de Dorset. Se va a poner el 12 de marzo y la salida está entre 400 y 800 euros. Y diréis, bueno, ¿y cómo es que hay un vial con la sangre de, de Churchill? Pues resulta que una enfermera muy avispada, a ella, pues eh, fue allí al hospital Mertheset de Londres Él estaba con una rotura de cadera en 1962 y entonces les trajeron sangre por si era necesario. Con lo cual, cuando vieron que no era necesario, lo iban a tirar y ella dijo, Oye, que esto a mí me interesa, ¿me lo puedo quedar? Y dijeron, bueno, pues sí, pues nada, quédatelo. Y ahí estuvo con ella guardándolo y lo ha tenido hasta que ha fallecido. Incluso Joel se lo ha dado en herencia a un amigo con una carta manuscrita bueno, en el vial pone perfectamente Sir Winston Churchill y en la carta manuscrita especifica cómo se hizo con, con el vial y por qué estuvo allí incluso comenta rasgos de las cosas que hacía Winston Churchill que antes de dormir se leía siempre todos los periódicos del, del día que se, se fumaba sus a, a, buenos duros así, así fue la historia se leía los periódicos por la noche sí, hay que leerlos por la mañana sobre todo si eres presidente de un gobierno la, como el británico la primera Primera edición, la primera edición, de verdad, ¿cómo somos? Aquí también los informativos por las noches cuando llega la primera edición y, y coger la, las noticias de primera mano. Bueno, pues a él, a él le llegaban y se lo leía, se tomaba su, su purito, se lo fumaba y entonces luego ya se relajaba. Después de matar a 400.000 en el último bombardeo aéreo, pero bueno. El amigo de esta, de esta enfermera pues lo ha puesto a la venta y ya veremos a ver qué, qué dinero obtiene. Pero lo gracioso es que se puede decir que Winston Churchill pues tiene la sangre de naranja. Porque ahora <risa> como, como la gente, es que es el creador seguramente, ¿no? el, es el ideólogo. Está de color naranja porque después de tanto tiempo ha sido 50 y tantos años, 53 años en concreto, pues claro, eso se ha sido ha poquita Pero, pero efectivamente es, es de él, así que bueno. ¿Cuánto piden de salida? De salida piden... Entre 400 y 800 euros. Ah, bueno, está ¿Por cuántas? Bueno, o sea, no muy, no muy, muy, muy poquito, ahora muy se ve perfectamente, lo ha guardado muy bien, muy bien, y lo que no sabemos es si hay viales de lágrima, de sudor o de, <risa> o de esfuerzo, de eso de <risa> momento no tenemos yo creo no que los rarianos noticia. van a pujar para clonarlo. Sí, a Churchill, por la belleza lo dices, ¿no? por la conversación, por la ah, conversación. Vale, vale, vale. o por el puro <risa> <risa> Joder, les parece mentira de verdad bueno pues ya sabéis si podéis conseguir su sangre quien tenga entre 400 y 800 euros puede tener su sangre en el salón de su casa una cosa preciosa y super bonita vamos a reservar los últimos minutos de tertulia vamos a ver si podemos meter tres noticias esto quiere decir que no os liéis a discutir Vamos a ir con ellas. Una de ellas, Manuel, que algunos dirán, pero este es estético, estético La noticia que nos cuentas ahora sobre la mente humana es preciosa y muy bonita. Y nos habla cómo podemos leer y cómo se está demostrando que podemos leer la mente de que tenemos enfrente. Mira, el, el, este mes se celebra en, en Portugal un congreso sobre la conciencia de la que... De, del que probablemente saldrán cosas muy interesantes, porque se está avanzando mucho en el estudio de, del cerebro humano. En este caso se trata de un artículo que se publicó el pasado 26 de febrero en la revista CEL, que recoge un estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts con primates intentando eh, y, y consiguiendo con éxito localizar qué parte del cerebro, qué, qué, qué neuronas en concreto, eh, se activan cuando eh, se trata de anticipar el comportamiento de nuestro interlocutor. Hasta ahora se había demostrado que las llamadas neuronas espejo, que esa parte del cerebro, reflejan acciones conocidas y observables, tanto de uno mismo como de los demás, pero que no eh, se activan, que no funcionan, en, en, en, lo, en la representación de decisiones inminentes que no han acontecido todavía, algo que, que está para ocurrir. Y para eso hicieron un experimento, el neurocirujano, Gil, eh, Phil Williams y, y el doctor Haru, son los dos coordinadores de esta investigación, con unos monos, con unos primates, utilizando el juego del dilema del prisionero, que consiste en una serie de tareas que tienen que tomar conjuntamente los dos sujetos de, del experimento, que al mismo tiempo eran monitorizados su, su, su cerebro para ver qué neuronas, qué partes del cerebro se, se activaban. Y a los que, claro, este tipo de experimentos siempre tienen esta. Mmm, dependiendo de, la, de, de cómo enfocaban la, las pruebas de este dilema del prisionero, pues recibían una gratificación o una descarga eléctrica o un castigo. ¿no? Y para motivar. Eh, bueno, eso, qué partes del cerebro se, se ponían en funcionamiento. Y se han localizado ya la, eh, las partes del cerebro que funcionan en, en, en este tipo de experimentos, están localizadas en la corteza cingulada anterior, y eh, tiene una, una, una cierta importancia esto porque ese, esa parte del cerebro, y a través de la estimulación eléctrica, es la misma que se está utilizando En, en el tratamiento de trastornos de depresión, trastornos obsesivo-compulsivos o sea que este estudio este descubrimiento de esa parte del cerebro podrá tener una aplicación en el ámbito de la medicina con los humanos en un futuro próximo, y cada día sabemos hoy sabemos menos que mañana y mañana sabremos más, más. pero esperemos que Sab y que un día sabremos qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos morimos. Queremos saber más y se puede saber más en hacer algunas brutalidades que se hacen en algunos experimentos. Eso, eso iba a decir. En vez de experimentar con monos, porque no experimentan consigo mismos y se ¿Cómo? dan a sí mismos las descargas claro. eléctricas, digo los científicos de este experimento. Además, la, la prueba sería. No habría que extrapolar el resultado con los seres humanos, no, humanos no, lo tendríamos claro. con, los, con los seres humanos directamente, pero también está demostrado que se pueden hacer muchos experimentos y que se puede avanzar en ciencia sin hacer ese tipo de Sup supongo, yo no creo que nuestros científicos sean sádicos, ni sean no. psicópatas y sí, no, y tendrán el mismo porcentaje de sádicos y de psicópatas que hay en la población es Exactamente. decir, un 98% no lo son pero un 2% sí, también pero la, la cuestión de la experimentación de la con animales es absolutamente terrible sí. y la mayoría de esos experimentos Eh, bueno, no, no, no, no tienen absolutamente ninguna trascendencia, ni se llega a ninguna conclusión, ni tienen ninguna importancia. Ya no hablo solamente de la industria cosmética, sino también de la psicología y de la psiquiatría, sobre todo, en la que utilizan animales para hacer experimentos absolutamente abominables. ¿Acuerdas de lo que hacía Rodríguez Delgado y está considerado uno de los mayores sí, sí, sí. Ya, ah, bueno, científicos de la historia. A ver si ahora con los software que están haciendo y tanta experimentación en plan Internet, pues consiguen hacer estos estudios sin tener que estar aplicándolo a animales. En tu libro, Miguel, Conocimiento Prohibido, hablas mucho de civilizaciones antiguas, que aparecen restos, están apareciendo restos. Rápidamente nos vas a contar el último que se ha sí. encontrado, que es verdaderamente llamativo. Es un hallazgo que, bueno, sitúa además en un paradigma... Eh, muy posible, lo que pudo ocurrir en el pasado hace esos más de 10.000 años. ¿no? Sí, es un, un, un asunto, un descubrimiento con el que abrimos el tema de portada de este mes de la revista Año Cero, que titulamos Hiperboria, el continente perdido de los celtas. Descubren un bosque tan grande como Europa bajo el mar del norte. Bueno, este es un, un descubrimiento que tuvo lugar eh, a finales de, de enero de este año, el 2015. Dan Watson y Rob Spray, que son dos, dos buceadores que forman parte de una organización volcada en la conservación de la fauna marina, descubrieron en las costas de Norfolk, Inglaterra, un gigantesco bosque subacuático que actualmente están, están estudiando los, los arqueólogos y los especialistas que se cree que, que, que tiene una antigüedad al menos de unos 12.000 años, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante es que esta masa vegetal es absolutamente enorme, ¿no? Y algunos que dicen que del tamaño de Europa, otros apuntan que no tanto, pero también enormemente eh, grande y, y además es bueno, una, una masa vegetal que habría existido en esa zona, eh, en esa zona del Mar del Norte, eh, en plena edad de hielo, extendiéndose por todo el Mar del Norte, precisamente, y eso es lo que conecta con las leyendas de Hiperboria, donde muchos de estos relatos legendarios o no tan legendarios ubican a Hiperboria, ¿no? ese, ese mítico continente al que hacen alusión sobre todo eh, numerosos eh, historiadores. Y, y, navegantes, y navegantes griegos ¿no? los expertos creen que, que esta zona este, este enorme bosque estuvo habitado en plena edad de hielo por tribus en pleno mesolítico ¿no? era uno de los lugares más florecientes del mundo en caza y pesca en plena edad de hielo había fuentes de agua dulce, pantanos, marismas los habitantes podían pasar de Gran Bretaña y Alemania y se cree que allí puede haber fósiles de mamuts y de otras criaturas ¿no? ¿qué pasó? que las capas de hielo se derritieron al fin de la última glaciación, hace aproximadamente unos 10-12 mil eh, años atrás, y el nivel del agua ascendió unos 120 metros por lo tanto esa enorme masa de vegetación pues quedó bajo las aguas, como otros muchos restos de civilizaciones que suelen ubicarse cerca de las aguas y que al ascender el nivel de las mismas pues quedaron bajo el agua. ¿no? Y como digo, esto conecta o podría conectar directamente con todos esos esos mitos o relatos legendarios o no tan legendarios, sobre todo de historiadores griegos que aluden a, al continente de Hiperbórea. Desde luego que es eh, muy interesante interesa muchísimo también a nuestros oyentes si este hallazgo, ese bosque en bajo la superficie del mar del norte, al norte, valga la redundancia, del planeta puede presentar un... Un ejemplo puede presentar una ayuda a otras teorías sobre la desaparición de civilizaciones antiguas. Y ya sabéis que tenéis eh, un correo electrónico también, rosa.vientos.es, además de nuestro hashtag en Twitter, almodilla rosavientos Y en ese correo electrónico, y lo vamos a comentar brevemente, aunque insistiremos más en ello, eh, Juanjo está deseándolo contar estos días. En ese correo electrónico uno de nuestros oyentes nos contó una historia, la historia de un tesoro, y la historia de ese tesoro ha dado mucho de sí, Juanjo. Pues ese es Daniel, Daniel se puso en contacto con nosotros para, para bueno, a ver si le podíamos dar algún tipo de pista, porque lo que ocurre es que desde hace tres años, cuando su abuelo falleció, le, se entregó a los herederos un cuaderno, un cuaderno escrito a mano, en el cual eh, aparecían aproximadamente como enumerados 200 puntos, pero esos 200 puntos eran 200 indicaciones sobre 200 tesoros. 200 tesoros que en principio podían estar ubicados en distintas poblaciones, y que además tenían un contenido muy variado podían ser desde baúles de ropa, monedas hasta por ejemplo un caballo de oro todo eso como decimos está escrito a mano está escrito de una manera que no es propiamente tampoco castellano antiguo sino que más bien está, se ve que es el que lo hizo ¿no? estaba muy ducho ¿no? en lo que sería la manera de escribir os leo por ejemplo algunos de estos textos que nos ha escrito dice algo así como en, el, en la posición 41 dice en la revisa de los enamorados por debajo de una lata en el rezatorio a 15 sanginas de oro 42 en la fuente ferrado hay junto a la fuente al pie de un cancho hay un grande haber o sea todo en este estilo ¿no? que estamos comentando por ejemplo en el paso del cavado a lo largo de una eh, de una higuera negra, hay un grande haber. Todo ese, este tipo de indicaciones. Bueno, este, este tipo de, de textos, él me decía en el, en el correo que bueno había consultado con alguna otra persona y que le podía decía que bueno, que podía a lo mejor guardar algún tipo de relación con ese tipo de grimorio medieval, el ciprianillo y algo por el estilo. Eh, bueno, la, la información es, este tipo de textos son conocidos, son una serie de textos populares, hay muchos distribuidos por, por la península, están recogidos en el folclore y es cierto que se guardaban, eh, lo guardaban las personas pensando que realmente daban ubicaciones concretas de tesoros. ¿Cuándo surge esta tradición? o en qué un poco se, se basa estos libros de tesoro pues se basan por ejemplo en una idea que es que cuando los judíos y los moriscos por ejemplo fueron expulsados de la península ibérica antes de irse guardaron todas sus riquezas en diferentes puntos y los dejaron en una serie de cuadernos esperando que algún día pudieran recuperarlos. ¿no? O también aquellas personas que habían sido eh, judio -conversos, ¿no? se habían mantenido dentro de la península pero habían adoptado la, la fe cristiana, bueno pues para que pudieran aprovecharlos o por lo menos los custodiaran hasta que pudieran esta gente. Bueno, yo digo que este tipo de textos de de estos son muy interesantes, algunos se han publicado en revistas de, de antropología, Pero es muy interesante también una cuestión y es que estamos hablando de estos libros de tesoros y a mí inmediatamente la forma incluso en, que, en la que está escrito, a pesar de ser un objeto ¿no? muy peninsular, me recuerda, y ahora si sí eso leo otro texto parecido, al famoso rollo de cobre que se encontró en, entre los eh, famosos manuscritos de, de, de Qumran. Y que además ese rollo de cobre lo que hace es también dar indicaciones de una manera muy parecida ...a cómo de, dónde estaban determinados eh, objetos, de, de, también objetos sagrados... ...que se supone que eran del Templo de Jerusalén... ...o también cantidades de oro y de plata, ¿no? talentos de oro y de plata... ...y la forma de escribir es exactamente la misma, ¿no? por ejemplo... ...tengo aquí uno que es, en el conducto de agua que está en el camino... ...hacia el este de la Casa del Tesoro, que es al este de la Casa de Ajilla... ...hay vasos de diezmo y libros, no dañarlos... ...son exactamente así, son frases muy secas, muy concretas... ...que a lo mejor te dicen, a, cerca de una determinada fuente... ...o en la tumba de tal persona, a tres pasos al norte... Caba tres metros, ¿no? sería un poco traducido ¿no? a las medidas actuales, y te vas a encontrar una tinaja con no sé cuántas monedas de oro. Y así, y es un estilo, es un, una especie de texto literario que viene de la época de Kunran, que estamos hablando de, de principios de la era cristiana, ¿no? hasta nuestros días, aquí ahora en versión peninsular. Sí, eso está muy bien, pero siguiendo las pistas, alguna ha conseguido algo o no? En el caso, mira, en el caso además del rollo de Qumran, yo personalmente fui a buscar, <risa> digo, a ver si me pagaba el viaje por, por Tierra Santa, y es cierto que no encontré, pues claro, estamos hablando de un, de un texto que es del año, de principios del siglo, ¿no?, de la era cristiana, aunque, bueno, puede variar, y es un texto muy particular porque es el único rollo de cobre de todo lo que son los manuscritos de Qumran, de porque todos los demás están hechos con, con pergamino, ¿no?, con o papiro, con, o que incluso algunos sí con una especie de tipo de pergamino, ¿no?, Entonces, es muy interesante porque sí que estuve arrastrando leyendas y me encontré con que en un sitio donde se supone, o ponía el, el texto del rollo de cobre, que había eh, que había un tesoro, lo que me encontré es una leyenda posterior de un monje bizantino, que curiosamente le habían robado, le habían robado y eh, le habían dejado dentro de una de una cueva, y él ...en esa cueva encontró un tesoro... ...y a partir de ese momento le dio gracias a Dios... ...entonces no sabemos si realmente... ...y empezó a hacer una, funda, una serie de fundaciones monásticas... ...entonces parece que por lo menos hay un contexto circunstanciano ...que es en el mismo lugar... ...tiempo después hay una leyenda que comenta el hallazgo de un tesoro cuando todavía no se había descubierto el rollo de Kunran, que como sabemos es siglo, ese descubrimiento es del siglo XX. Una historia preciosa que gracias a nuestros oyentes y gracias a Juan José Sánchez Doro hemos podido contar aquí, en la tertulia zona Cero, que en esta edición especial de sábado, sábado por la noche, domingo de madrugada, otro de nuestros eh, regalos que nos encanta hacer a nuestros oyentes, porque también son regalos para nosotros. Una tertulia Zona Cero en la que ha estado Juanjo Sánchez Oro Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. En la que ha estado el autor del libro Conocimiento Prohibido está en la editorial Cidonia, es todo un éxito está ya en la segunda edición también redactor de la revista Año Cero y un auténtico conocedor de estos temas como nuestros oyentes ha podido comprobar Miguel Pedrero, muchas gracias. Nada, a vosotros Y mañana, Manuel, cerramos tú y yo un poquito más, se parece? Vale, me lo dices no. ahora fuera. Sí, sí, no, no, no, yo te lo digo dentro, porque fuera por eres más fuerte, pero dentro... <risa> Muchas gracias, Manuel. Mucha... Un placer. Hasta luego. mañana.